Lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomas un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a, a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra como se esquilaban las ovejas o como se avanzaba un caballo o se trabajaba un cuero eh, quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los los vecinos pidan su música que quieren escuchar así parece que así funcionaría no sé, vos que idea tenés aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser un día vería el desierto convertido en un vergel Mateando los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1 los arbitrales uno se muere de ser bueno buenas tardes a todos y a todas acá estamos nuevamente en mateando eh, este programa en el que nos encontramos a, a charlar a matear a compartir un momento de reflexión sin sin apuros, un momento de reflexión por el placer de, de pensar y de pensarnos juntos. Estamos los lunes a las 7 de la tarde y hasta las 8, y, y en general lo hacemos con Atilio, a quien le mandamos un gran abrazo porque hoy no está, con Luis, que tampoco está, así que también le mandamos un gran abrazo, y hoy haciendo este último programa de esta etapa por lo menos, porque como por ahí ya han escuchado en algún otro programa de Radio La Negra, vamos a estar mudándonos del lugar donde estamos, estamos a la búsqueda de un lugar para la radio, así que... Si sabés de, de algún espacio que nos puedan donar, o que se venda no muy caro, o si querés colaborar, acercar un mango, estamos juntando un dinero para, para poder solucionar este tema de, del lugar, de Radio La Negra, El Pueblo TV, así que estamos en esa tarea. Vamos a seguir al aire transmitiendo desde la casa de algún compañero, eh, desde algún lugar prestado, pero sin los programas en vivo. Posiblemente, como es el caso de Mateando, tendremos que charlarlo con, con el resto de los compañeros, eh, seguiremos transmitiendo, haciendo los programas, grabándolos en algún lugar y transmitiéndolos los lunes en ...de 7 a 8 ...eh... ...pero bueno... ...así vamos terminando una etapa... ...una etapa que termina con un montón... ...de satisfacciones... ...porque... ...todos ustedes que están por ahí... ...que nos escuchan... ...y no siempre nos llaman... ...eh... ...bueno... ...algunos se han estado comunicando... ...y nos han estado contando... ...que les gusta el programa... Que, ¿Cómo? ¿No estuvieron el lunes pasado? si sí, el lunes pasado no estuvimos este, Y por eso hoy, a pedido de Atilio, el programa lo estoy haciendo yo solo Porque Atilio estaba imposibilitado de venir, laurando, sin posibilidad de reemplazo Y le parecía importante que saliéramos igual Así que vamos a hacer un mateando liviano Salvo que tengas ganas, estés por ahí escuchando y tengas ganas de llamarnos o de venir eh, a compartir un mate Hoy vamos a estar compartiendo un material que nos mandaron este exclusivamente para, para Mateando De un cantautor de otros lugares que la verdad que bien merecen nuestra atención eh, Y que ya les voy a estar contando y un poco de música y nada más salvo como decía que te vengas que te acerques a la radio acá mate va a estar el mate listo siempre preparado para compartir ese momento si no también podés matear por teléfono y llamarnos al 44 55 710 o mandarnos un mensaje al 154 38 31 52 Es fácil el celular, 15-4, después 3 8 3 2 Ahora vamos a pasar a la música eh, con un poco más de Atahualpa Yubanqui. Las entrañas de la tierra Pobrecito soy Pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por es pobrecito soy. Pobrecito soy, pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por es pobrecito soy. Tengo un cerquito de papas y otro hito de zapallar. Tengo un cerquito de papas y otro hito de zapallar. El uno cerca del abra, el otro junto al corral. El uno cerca del abra, el otro junto al corral. Y a veces se logran y a veces se pierden y cómo será Ay, mis cosechitas, y cómo serán. Pobrecito soy, y como será Pobrecito soy, y como será Pobrecito soy, pobrecito soy Yo nunca lo digo, tal vez que por eso Pobrecito soy Pobrecito soy, pobrecito soy Yo nunca lo digo, tal vez que por eso Pobrecito soy Van floreciendo mis sueños A la par de mis tristezas Van floreciendo mis sueños A la par de mis tristezas también precisa cuidados El alma como la tierra también precisa cuidados El alma como la tierra Y a veces se logran Y a veces se pierde Y como será Ay mis cosellitas Y como será Pobrecito soy Y como será Pobrecito soy, y como será? Y a veces se logran, y a veces se pierden, y como será? Ay, mis cosellitas, y como será? Pobrecito soy, y como será? Pobrecito soy, y como será? cruzando los bueno y te contaba en este inicio de mateando que íbamos a estar compartiendo un material que nos enviaban especialmente eh, amigos amigos de hace mucho tiempo amigos que hace muchos años vienen peleando por no caer en la desesperación cuando uno en esos momentos en los que uno diría listo, ya fue y ahora qué hago Imagínate que estás trabajando en una empresa y de repente a los patrones se les ocurre que para sacar un mango declaran fundida la empresa se declara la quiebra de la empresa Y dejan a todos los trabajadores de la empresa sin sin pagarles no solo el salario del mes, sino lo que ya les venían prometiendo que ya les iban a pagar desde hacía seis meses. O sea, se comió el salario de los últimos seis meses, más los aportes jubilatorios de los últimos 15 años. Y en un determinado momento, cuando ya los, los trabajadores dijeron, no, esto así no funciona, eh, se declaran quiebra para no pagar ni siquiera indemnizaciones, para no pagar absolutamente nada. Uno ahí podría decir, bueno, listo, ya fue, no puedo hacer más nada. Estoy en la calle y ahora a buscar laburo nuevamente. Bueno, no es el caso de los compañeros de Stefani que es una de las fábricas que hacen ladrillos cerámicos, ¿viste los ladrillos naranjitas? Esos que tienen agujeritos, ladrillo hueco pero cerámico, no no los bloques de cemento. Y así empezaron un camino de de concientización, de darse cuenta que en realidad si el dueño de la empresa no les había pagado los salarios ni los aportes jubilatorios ni absolutamente nada eh, entonces la fábrica era de ellos y no solo era de ellos sino que era una ellos sabían porque la trabajaban todos los días que la fábrica si sí podía dar que esos ladrillos se venden y que si uno administra bien las cosas, sin robarles la plata a los laurantes, entonces las fábricas funcionan, y funcionan muy bien. Así es que empezaron ese camino de recuperación de la fábrica. Estefani es una cerámica que tiene varias sucursales, una está en Cutralcó, en la provincia de Neuquén, la otra está en Gran Buenos Aires, en Moreno, provincia de Buenos Aires. Y la que se declaraba en quiebra era la de Cutralcó. Cutralcó un, un pueblo con historia de lucha, ¿no? Y, y Neuquén mismo con historia de lucha. Ahí en el medio de esa fábrica y de los trabajadores tratando de organizarse para ver cómo después de seis meses de no cobrar hacían para seguir laburando sin seguir cobrando hasta que pusieran a la fábrica en marcha y lograran vender ladrillos para empezar a comer. Y sin embargo, sin dudas, avanzaron por ese camino y sin dudas el pueblo de Cutralcó y Plaza Huíncul, que está muy pegadito, respondió a, esa, a ese llamado con muchísima solidaridad, acercándoles comida, acercándoles leña para el fuego de las noches en el campamento, hasta que se animaron a entrar a la fábrica, porque primero se pusieron en la puerta, porque además el dueño de la fábrica se quería llevar las máquinas, este... Entonces ellos se pusieron en la puerta y dijeron, no, no, de acá no se lleva nada. Y, bueno, con mucha solidaridad fueron avanzando, fueron creciendo. Y entre los que nos solidarizamos estuvimos nosotros. Aquí, desde a más de 600 kilómetros, nos pareció que esa era una experiencia interesantísima, de la que podíamos seguir aprendiendo un montón de cuestiones que hoy te puedo contar así y que en ese momento no sabíamos cómo iba a funcionar y el reconocimiento de esos compañeros de esos amigos con familias con niños que pasaron casi un año sin ver un mango de lo que los ocupaba como laburo diario ¿no? Este, hasta que por fin empezaron a levantar la cabeza eh, hoy nos llega en forma de canción hoy eh, recibimos un CD un DVD en realidad con, o CD no se sé ya que es con algunas canciones de Gregorio y Nostroza están los dos Gregorio y, y Segundo y Nostroza hermanos compañeros de, de la fábrica de ladrillo hueco de Estefani en Cutralcó, militantes los dos, cada uno a su manera. Segundo, a través de la palabra, fue quien nos contó durante todos estos años qué iba pasando, cómo iba pasando allí. Y Gregorio, a través de la palabra, pero de la palabra cantada. Cuando estuvimos por allí nos pareció hermoso lo que hacía gregorio más allá de, de las destrezas musicales por por toda la implicancia por todo el sentimiento que le ponía el hombre a, a su canción y no te quiero contar más te propongo que escuchemos a gregorio y Nostroza Te voy a pedir un poquitito de paciencia porque no es sencillo. Pero ahí va, te escucha. Cierra una fábrica Que de que trabaja A su voluntad Pero en este caso Son 60 sesenta... que sonaba segundo, eh, perdón, Gregorio y nuestro compañero de la fábrica contando la historia de una tarde negra le puso a este tema y esa tarde que claro, por si no lo escuchaste a segundo, yo te cuento que eh, ninguno de los 60 trabajadores obreros de la fábrica de Stefani, eran eh, tipos de andar en la política, para nada, para nada. Ellos iban, laburaban y se volvían a su casa, contentos, menos contentos, a las puteadas porque no alcanza, pero de política te aseguro que no había ninguno que le interesara, te lo cuentan ellos cuando vas y les preguntás. Pero la situación que cuenta Gregorio en la canción de los chicos esperando para comer en la casa, rápidamente los hizo darse cuenta que no podían quedarse esperando que viniera el patrón a solucionar solucionarle los problemas. Y se empezaron a dar cuenta de algunas cosas y aunque les costó muchísimo, esto que cuenta Gregorio, romper los precintos que había dejado la justicia, que declaraba la justicia, entre comillas, no la, el sistema judicial que había declarado la quiebra del empresario dueño de Stefani, de don Stefani, porque ese es su apellido, eh, y había puesto unos precintos para que los obreros no entraran más a la fábrica, era como muy fuerte para esos 60 trabajadores que jamás se habían pasado de ninguna raya, que eran laburantes, romper esos precintos y darse cuenta que todo lo que estaba ahí adentro era de ellos. Nos cuesta, ¿no?, porque todos los días nos pensamos de otra manera, nos pensamos eh, con con ciertas cosas muy marcadas eh, en un sentido en donde uno no, no, no tiene ese poder de decisión. Y me hace acordar a una anécdota, yo les preguntaba hace algunos años, ¿cómo? Eh, En, en una escuela, a los chicos de séptimo, ¿para qué pensaban que iban a la escuela? Eh, ¿Cuál era el, el, el objetivo de que estuvieran en la escuela? Y lo que me respondían los chicos era, bueno, para aprender a no mentir, a no robar, a no pegar, Y a sumar, a restar, a todo eso para tener este después un trabajo. Y yo les decía, ¿no? Si yo les enseño a no mentir, a no robar, a no pegar. En un mundo injusto, en donde te roban, te pegan. este Pero les enseño a ustedes que no roben, no peguen. Más allá de que no estoy planteando que los maestros tenemos que enseñar a robar y a pegar y a no respetar, sino eh, digo, ¿qué qué significa? ¿qué estamos haciendo con la escuela? y un chico me dijo, profe, eso es sumiso, ¿no? eso es hacernos sumisos, ¿no? Eh, yo te dejo que vos lo pienses fíjate qué te parece en todo caso los obreros eh, también nos siguen diciendo más cosas mira escucha de nuevo a gregorio y nosotrosz cuando eh, no había nada para echarle a, a la olla también es mate y torta frita esa es una realidad por ejemplo a veces ahora cuando el sueldo no alcanza viste que llega hasta el 15 a gata y pues bueno de ahí tenés que ver cómo seguís viviendo esa es otra triste realidad matecito, el hambre se va Por ejemplo, los salarios no están nada acorde con, ni por más que los los gobernantes digan que, que estamos bien, pero hay cosas que no, no, algunos que no estamos bien, los salarios no los alcanzan para, para vivir todo el mes completo, así que, bueno, esas cosas, no quiero meterme con los políticos, pero lo digo igual. la ciudad caliente para mastigar Está escuchando, mateando. Bueno, acá seguimos mateando, esperando que nos llames, que te comuniques o que te des una vuelta eh, por esta nuestra radio La Negra que seguirá estando en el 90.1 aunque no por un tiempo por lo menos aquí en el barrio Usina estaremos mudándonos provisoriamente hasta encontrar algún lugarcito por aquí en el valle. Y te invito a escuchar ahora eh, el spot que hacíamos de solidaridad con los obreros de Estefani. Eh, un, un spot que hicimos hace mucho, pero escucha de lo que hablábamos. A ver si puedo... Las entrañas de la tierra. ahí va, ¿eh? ahí va Estefani es una fábrica de cerámicos ubicada en la provincia de Neuquén en la ciudad de Cutralcó en el de 2009 los dueños de la fábrica dejan a los trabajadores en la calle no hay respuesta por parte de la patronal ni del Estado, ni del estado. deciden tomar la fábrica y comienzan a producir en junio de 2010 Entonces las 60 familias se sostienen con la producción y venta de cerámicos. Apoyemos la lucha de los trabajadores de Estefani que están demostrando que a las fábricas las ponen en funcionamiento los trabajadores y no los patrones. Y no los patrones. Si estás interesado en comprar eh, ladrillos cerámicos de la fábricas Estefani, podés comunicarte con los compañeros de San Martín al 0 15 58 24 901 o el compañero parada 0 15 53 60 84 Construí tu casa con cerámicos Estefani Bueno, y hoy al arrancar el programa te contaba que no llegaban los mensajes de que nos escuchaban, de que no estábamos al aire. Bueno, mira le vamos a mandar un saludo a Raquel, que nos escucha desde el barrio eh, Las Quintas. Y te voy a leer un mensaje que nos mandaron a través de, del mail. Dice, hoy anduvimos escuchando un poco del programa Mateando. ¡Qué hermoso! Está tan bueno, la apertura, la artística, todo. Muchas felicitaciones. Ese es un programa popular. Seguiremos escuchando. Este mensaje lo manda la gente de América Profunda, que es un, un colectivo que se dedica a hacer audios eh, muy lindos, muy interesantes, que más de una vez hemos compartido en, en nuestra radio, porque son muy profundos, muy fuertes, y que tienen que ver con nuestra América, con esa realidad y esa identidad que compartimos eh, a lo largo y a lo ancho de nuestra América. Eh, nada, un, la verdad que es un placer escuchar de, de estos cumpas un halago tan grande que que quiere decir que de alguna manera nos escuchan a ti, Leo, Luis. Así que, nada, dándonos fuerzas también, digo yo, para eh, seguir haciendo el programa, aunque sea grabado, eh, aunque sea de, de a ratos, eh, hechos en otros lugares, Eh, pero bueno, ahí vamos a tratar de seguir dándole. Y bueno, un poco la idea de hoy era no hablar mucho. Así que te voy a, a dejar con la ralde que dice que sobran las palabras. Saber que estaba Tan adentro mío Y más allá De todo ideada de nada Aprendí a llorarte Sin saber en cada mañana Bajabas el sol Para traer de esperanza que extraño fue todo ya lo ves la vida que pasa y en la más austera de escluder sobran las palabras sobran las palabras Ergument topriz tiene el perfil de las horas placidas donde ando la ciudad? Lágrimas de Atril donde te ile anda suelto el aire en el pinar borrando nostalgia que ¿Qué extraño fue todo? ¿A que llorar si hoy sé que me amas? ¿Qué extraño fue todo? se lo ves, la vida que pasa Y en la más austera desnudez, sobran las palabras las palabras aprendí a buscarte nada más sin saber que estaba tan adentro mío y más allá de todo y de nada aprendí a llorarte sin saber que en cada mañana te El Sol para traer Luce de esperanza Qué Extraño fue todo Ya lo ves La vida que pasa Y en la más austera Desnudez Sobran las palabras Sobran las palabras matiendo porque el mate es como compartir un mate es como compartir el pasado, qué sé yo. Y la amistad o las cosas que se hicieron. Usando los alitrales, uno se muere de sed. Seguimos de cierto, en Mateando, este espacio para pensar juntos, para compartir las cosas que vamos sintiendo, las cosas que nos van pasando, y hoy haciéndolo en la conducción solo, en el hacerlo acompañado, porque sé que Atilio está ahí, del otro lado escuchando y seguramente opinando y agregando y comentando todas esas cosas que está bueno siempre poder escuchar. Así que bueno con, con la intención de continuar este mateando más allá de, de la mudanza de Radio la negra va de este proceso medio indefinido que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, ni hacia dónde nos va a llevar, pero con ganas de seguir. Así que con ganas de, de inventar una forma de poder seguir. Te propongo seguir escuchando a Gregorio Inostrosa eh, con este tema que sigue, que es eh, a los del norte, se llama, y que es parte del material que nos mandó también. Cruzando los alitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los alitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería desierto convertido en un vergel. Paisaje, lejos sus aguas se van Bueno Acá se... seguimos <coughs> Lo que escuchábamos recién era De Gregorio y Nostrosa A los del norte Y por último La curandera eh, Dos temas propios Y quería contarte que Algunos de estos temas tienen Videítos Y que van a estar seguramente ilustrados en el informativo del Pueblo TV Que va a estar en un rato Así que quería que escucharas el, el avance de el informativo del Pueblo TV Que hicieron los cumbas ahora Todos los lunes, 21 horas El informativo del Pueblo TV Un recorrido audiovisual con las organizaciones y sus luchas. Por Canal 3, El, el Pueblo, Pueblo TV, TV y Radio La Negra 90.1. 90. Se, repite los, Se repite los martes a las 13 horas. El informativo del Pueblo TV. Así que no te lo pierdas. Hoy a las 9 aquí en la 90.1 en radio, y si no, poné, sacá el cablecito y poné la antenita de TV, y podés vernos también en Canal 3 de Aire, de y también nos podés contar desde de dónde de nos de estás de viendo u oyendo. Y bueno, esto de la solidaridad eh, funciona si es para todos lados, O sea, no, si todo el mundo es solidario conmigo y yo no con el resto, eso no es solidaridad, eso es aprovecharse, ¿no? Y los obreros de Stefani son un ejemplo de solidaridad que han estado como los obreros de Sanón y por eso se han ganado el respeto allí en, en esa zona y en, en todo el país e incluso fuera del país solidarios con cada una de las luchas de los trabajadores, las luchas de quienes pasan por esa que ellos también les tocó pasar. Y por eso Gregorio no pudo sino plasmar su sentir ante un hecho tan fuerte como fue la de la lucha docente que en un par de temas atrás nos contaba que habían recibido la solidaridad cuando fue lo de el maestro Fuente Alba y lo expresó en canción y si te parece escuchamos ese tema de Gregorio y nos vamos despidiendo a ver si lo podemos sacar, ahí va Bueno, y nos vamos despidiendo en este último Mateando en vivo eh, aquí desde el barrio Usina. Mateando es este programa que nos proponemos hacer con Atilio, con Luis, para darle un espacio a la charla, a la reflexión, al encuentro. Eh, en esto que es radio y que muchas veces creemos entender malamente que la radio debe ser apurada, eh, sin tiempos, corriendo y donde las cosas están todas listas, ya todo lo que hay para decir y en Mateando no, no por improvisado sino porque... Nos gusta darle el espacio a, a la pensada y a la sentida, como fue el caso de hoy, un programa más sentido que pensado, rindiéndole un homenaje a Gregorio, un compañero obrero que ya ronda los sesenta y pico de años y que quiso dejar su huella más allá de toda su gigantesca labor en de enseñarnos la dignidad de no dejarse vapulear por un eh, patrón eh, y toda la experiencia, ¿no?, que fue la recuperación de Stefani que hoy está produciendo y que hoy podés encontrar ladrillos de Stefani en corralones, en lugares a donde se venden materiales de construcción. Una Stefani que se... Se recupera no solo en el sentido de, de que vuelve a sus trabajadores, sino que se vuelve a poner de pie, que vuelve a producir y que vuelve a ser eh, lugar de alegría, lugar de encuentro para los trabajadores, de esa alegría de, de saberse laburantes y de tener dónde laburar y de dónde sacar para llevarle el pan a sus hijos. Y me hace pensar en lo que charlábamos con Atilio hace dos semanas, en el último programa que habíamos hecho. Donde Atilio decía, ¿no? ¿Cómo será? ¿Por qué algunos laburan poco y enseguida están llenos de guita? Y otros laburamos toda la vida y acá seguimos, renegando con los mismos cacharros, eh, a los 60 tratando de armar la casa no y bueno segundo, capaz que acá hay un poco de respuesta en todo lo que nos cuenta Gregorio que pone en canción toda esa experiencia de, de bronca y de cosas que le han ido pasando yo me voy despidiendo y conmigo el abrazo de De todos eh, De Atilio, de Luis Y no sé si la semana que viene La semana que viene por ahí repitamos algún programa Y la otra capaz que ya estemos organizados Si no, será alguna repetición De los programas hermosos que hemos compartido juntos eh, Tenía ganas de que nos vayamos con con un poco más de Gregorio algún tema que acá estoy encontrando, se llama 13 de Julio y con esto nos vamos un abrazo y hasta pronto y ya sabés si tenés algún lugar para la radio, si querés colaborar con algo de dinero eh, te podés acercar a cualquiera de nosotros y hacérnoslo saber un abrazo y hasta siempre ahí nos vamos la noche del minero ya comienza a amanecer, trabajo quiero trabajo, trabajo quiero trabajo, trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. We did later ¿Cómo andaba Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. Pues... para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah Está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo eh, estos claro. unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, ¿con estos mates que vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco contar algunas historias, para contarle a los vecinos. Y...